e n t o n s a dar comienzo. Primeramente, pues damos la bienvenida a los que se están conectando en este momento、eh, por las redes、eh, sociales, como es Instagram, por YouTube. Damos la bienvenida a todos ellos, a nuestras hijas de Bellaco, los Teques. Nuestra hija aquí en, en el Valle, en Beitepilá, en Maracaibo, b e j e j e n principal Sur. Y en Bejeje, Subos. Nuestros amigos q u están e e s c u c h a n d o n o s bien s a través de estas redes:、eh, Brasil, p a l m á Colombia.、Eh, Chile, España, que nos escriben, pues diciendo que nos,、eh, nos ven y nos escuchan. Muy bien, entonces, después de este protocolo, ¿verdad? g r a c a s todos ustedes. Y bueno, recordad por Instagram y también por, por YouTube, vale, like, a la campanita y que se suscriban. También podés、pues, para que. Y tenés sus opiniones, escriban sus opiniones sobre las. para allá, sobre los temas tratados acá. Somos la congregación, somos la comunidad, j u i í a b e l l a j ó Caracas, Venezuela. Bien, todos e v e bien. Muy bien. Aquí, aquí a mí me, me apuntan, ¿no? así que. Bien, el, el inicio de, de esta parcial de hoy、eh, es una porción、eh, que comienza en el capítulo dieciséis de Números, para mi bar. Lamentablemente comienza pues con una. De desobediencia y con una rebelión contra el ungido de Hashem. Situación que, amados, nunca debería ocurrir en ningún sentido, tanto en las congregaciones, Y mucho menos en nuestro hogar. La que tengamos lugares debe ser refugio sagrado para toda Para nuestra vida. Y todos debemos, todos sin excepción, de practicar la paz, el Shalom, tener v i t a j ó n confianza y tener en una fe. Porque si decimos que el Señor está con nosotros, entonces la paz mora en nosotros.、Amén. Él está en nosotros.、Amén. Porque eso lo promete, es promesa del Eterno en el libro de Shemot, Ésolo, que 33, 14, que dice: Mi presencia irá contigo. Y te d a r é d e s c a n s o Y Tejerín, capítulo 4, versículo 8, dice: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, a d o n a i me haces vivir confiado. Amén. Amén. Amén. Así que has de reinar la paz en nuestra vida. Amén. Cuando tu alma cuando tu alma se abate y se turba, dile a ella: Espera en Adonai, porque aún es de alabarle. Salvación mía es Dios mío, porque en Él he hecho todas mis cargas y Él me sustentará. Amén. Y esa tranquilidad, esa paz interna es reconfortada, como está escrito en el Salmo 62, versículos al 7, que dice: Alma mía, en Adonai solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio. No resbalaré en a d o n a i está mi salvación y mi gloria. En a d o n a i está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Como decía pues al principio, lamentablemente esta porción, esta、eh, para allá a Yahvua, la porción de esta semana, comienza con n u a. En desobediencia, una rebelión. El versículo 1 d e muestra para allá: dice lo siguiente: un levita descendiente de Claar, llamado Conrad, hijo de Isaac, y tres hombres más, más de las tribus de r u b é n llamado Datán y Abilán. Hijos de Eliab y On, hijo de Pere, se rebelaron contra m o s h e a ellos se r e unieron otros 250 israelitas. El versículo que acabamos de leer resalta el nombre de Korra, un personaje muy. Prominente entre los príncipes de las tribus de Israel. ¿Por qué Borja se siente profundamente ofendido? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la causa de su r e v e r e í a Realmente, Borja se ofende. Por algo que vio a no, a, de no ser elegido para un a l t o oficio, un a l t o cargo. Cofra decía, parafraseando, dice: Yo provengo de un linaje ilustre, ya que mi abuelo era el presidente. Del clan Keat, del grupo Keat y sus hijos, la más importante del activo de la familia Levitas. c o n r a era primo de m o s é s y primo de a a r n por supuesto. Había sido escogido como uno de los que portaba. Que llevaba el arón, el arca de la alianza. Sin embargo, que era un gran privilegio llevar el arca. Sin embargo, Corra parecía no estar conforme a esta、eh, privilegiada designación. De las cuales fue honrado, sino que ambicionaba, deseaba algo más. Quiero que me acompañe lo que puedan con sus Bíblias, versículo 1 en adelante, v e l c a p í t u l o 16, que dice. Ahora, c o r r a hijo de Isaac, hijo de Keat, el hijo de l e v i junto con Datán s y Abilán, los hijos de Eliab y On, hijo de Pele, hijo de r e u b e n tomaron hombre y se r e v e l a r o n contra m o s é s Uniéndose a ellos, habían 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra m o s é s y a d ó n y le dijeron a ellos: Ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es dos, es santa, es zapatada, cada uno de ellos. Y Yujei b a j e i bendito sea, está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan、eh, por qué se e l v a t a n ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yujei b a j e i Cuando m o s é s oyó el te mostró, se dijo a c o r r a de Dios. En la mañana, el Eterno mostrará quién son de él y quién es la persona cada dos, santa, que él permitirá acercarse a él. Si、sí, él traerá a quien él e c o j a cerca de él. Hagan esto, tomen incensarios, coja y todo su, su grupo, pongan fuego en ellos y pongan incienso en, en ellos, delante de Yuje Bajé, bendito sea. Mañana, el que a donde él escoja será el que es kadosh, el que es apartado. Son ustedes, ustedes hijos de Levi, los que han ido muy lejos. Versículo 8. Entonces m o s é s dijo al Coja: Escuchen aquí, ustedes hijos de Levi, es para ustedes una mera frivolidad que, que el Eterno de Israel, el Dios de Israel, lo ha. Apartado a ustedes de la congregación de Israel, para tenerlo s cerca de él, para que puedan hacer el trabajo de m i s h k a n de Adonai y que estén delante de la congregación sirviéndole. Versículo 10: Él los ha traído cerca y a todos sus hermanos. Los hijos m e a l e v i con ustedes, ahora quieren el oficio de s c o b e r también. Por eso tú y tu grupo se han reunido junto contra Adonai. Después de todo, que es a d r ó n que ustedes protest protestan contra él, entonces Moisés mandó a llamar a Latán y a b i n á n Los hijos de Iaf. Pero ellos respondieron: Nosotros no subiremos. Es poco traernos de una tierra que e s t u y e con leche y miel para matarnos en el desierto que ahora te impone sobre nosotros como dictadores. ¡Wow! Antes de la época en que el evento que acabamos de, de, de leer tuvo lugar, m o s é s había llevado a los hijos de Israel por el desierto por años. ¿Qué ocurrió realmente? Que de repente, aparentemente de la, de la nada, Estos líderes, estos r o s estos cabezas, jefes, decidieron rebelarse. ¿Por qué escogieron este momento en el parcial para hacerlo? Yo creo que esta no, es, era, no era una r e b e l i ó n común. Estos eran hombres, estos hombres eran príncipes de congregaciones. Y como lo dice la Escritura, los llaman hombres de renombre. No eran más h u r m a s realmente eran príncipes de, de las tribus de Israel. Quiere decir esto quiere decir que eran parte del liderazgo. Y eran bien respetados en, en la comunidad. Así que, ¿por qué eligieron a este tiempo en especial para que tuviera un enfrentamiento como César y Aarón? ¿Por qué? Creo que había muchos factores que n e c e s i e r o n Esta rebelión en especial. Y ocurrió una acumulación de eventos que llevaron a este enfrentamiento. Primero, tenemos que recordar que Conrad era un miembro del activo de l e v i Esta era la misma t r i b u A la que Moses y Aarón pertenecían. De lo contrario,、eh, perdón, de, lo, de los comentarios de c o n r a podemos distinguir que no vio a Moses y Aarón como los s indicados. Y esto sucede muchas veces, amados, porque muchas personas no ven. Al elegido por Hashem como el más indicado, no porque es a mí no n、no、muy bien, no es que fluye e s t a historia. Me、si、parece hipócrita. Supía que hace 18 años, 20 19 años, pasó con nosotros y a g i t a m o s porque el Eterno respaldó al que él había elegido. Aquí está pasando lo mismo. Ellos eran los elegidos por reacción. Todavía m o i s é s era el único que daba las órdenes. El otro hermano, para que fuera el Pedro, el sumo sacerdote, por mandato del d de o n a n t obviamente. Una elección tan obvia despertó en Gorra la sospecha de la fe a en Gorra. Cosa diría, pero bueno, p u e claro, nombró a su hermano porque, porque es su hermano, porque yo、no、me d i j ni. Entonces, esa sospecha del nepotismo, preferencia, Cosa se vea. Por lo tanto, todos los hijos de a d r ó n Tendrían, tendrían un puesto entre los sacerdotes y la pasión. Serían consentidos y tratados prácticamente como realeza en lo que sabemos de esa p a s i ó Los levitas serían quien l a s p o r t a r í a los utensilios sagrados de m i z c a n Me llevaron por el desierto. Transportado y armarlo cada vez que ello acampaba. ellos acampaban. Eran ellos los el servicios y se hizo un c n mientras Moisés y Aarón y todos los hijos de Aarón estarían dando órdenes. Eso fue q u e a n d o una Biblia contra el elegido de de h a c é n Segundo, Esto, el principal, la principal causa e la e l i n c i d e n t e de los espías, todavía estamos feos en la mente de todos. Veamos esa perspectiva. Y déjenme decirle que los hijos de Israel desobedecieron de a Hacen a no querer entrar a las tierras prometidas cuando ellos dijeron. Mandemos, ¿verdad?, espía para explorar la tierra. Estaba negando lo que Hashir había prometido muchísimo tiempo atrás: que le daría una tierra que tuviera lechinel. Porque él vio que la tierra era Kistof, que era muy buena. Si l a g e n te está diciendo esto es bueno, ¿cómo vas a durar? Que es bello, no puede. Ellos enviaron, entonces, enviaron a, a Espía a explorar la tierra de donde el fluide es de cimiel. Cuando ellos reconocieron su error, Decidieron que harían lo que h a c é n originalmente les dijo que hiciera: entrar a las tierras prometidas. Sin embargo, lo hicieron a pesar de A pesar de que Mosés les dijo que h a c é n no estaría con ellos. Por consiguiente, sabemos por, por la Escritura. Que ellos fueron derrotados completamente por los mariquitas. Así que allí estoy seguro que echaron totalmente la culpa también a a m o s é s Y esto fue el mejor momento que Corra encontró para i n s i s t i r a un a v i ó e s t a n d o f r e s c o Ese accidente de haber acusado a Mosés i de lo que ocurrió, con la i n s i s t ó a, a una reunión. Ahora, ¿por qué el ajo del activo fue involucrado? Tendrían algo relacionado con el sacerdocio, pero entiendo que eran. Solo un activo regular. Rubén, pensemos por un minuto. Creo que ese es el problema. Pedían ser, pero podía ser que participaron en la rebelión porque fueron considerados como un activo regular. Rubén, Porque recordemos lo siguiente: que el activo de Rubén debe haber sido, debió haber sido el activo permanente de Israel. Sin embargo, perdieron su puesto de ser principal entre los activos de Israel, porque Rubén mancilló el primogénito de Jacob. Profanó la cama de su padre al acostarse con una de sus esposas, mancilló el honor de su padre. Por lo tanto, el jefe de la tribu de Rubén habría visto este momento también como para una oportunidad para iniciar una rebelión. Una oportunidad perfecta de refundar el a r t i c o de Rubén como el a r t i c o superior entre todos los a r t i c o s de Israel. Por lo tanto, en última instancia, insistió una rebelión que tendría lugar, y en esta vez en especial, Es por orgullo y celos. Realmente, ese es el condimento esencial de esta religión: orgullo y celos. Orgullo y celos son los pecados carnales que atormentan nuestras vidas, incluso hasta el día de hoy. Orgullo y celos. Para concluir este s e g m e n t o quisiera compartir algo que estuve leyendo en estos días. A veces que me quedo malucada, mi esposa me me p o n g o a ver. No solamente son películas veo, sino que también me p o n g o a ver cosas. ¿no? Y había una historia que. Que tiene que ver también con la palabra. Y el cuidado que debemos tener con quién andamos. Hay un refrán muy conocido <coughs> por todos nosotros que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. La palabra acá se nos refiere al versículo. 24, d e l c a p í t u l o 16, que dice: Habla congregación i n días g apartados de e n r e d a d o r de la tierra de Corra, Natán y Abilán. Entonces Mosés se levantó y fue a la, y a Abilán. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de la tienda de estos hombres, de estos hombres impíos, y no toquéis nada, ninguna cosa suya para que nos perdáis en todos sus pecados. ¿Usted ha escuchado alguna vez el término culpable o c o n f s i o n a l l abogado? ¿Verdad? e s t a h i s t o r i a que dije que yo estaba leyendo, se、si、trata de un joven, un creyente, vamos a l l a m a r l o Pedro, no me ficticio, Pedro, visita a v i s t o r i a estaba conduciendo un vehículo con un grupo de, de amigos. <coughs> Los, los, los, los amigos tenían una reputación de ser un poco salvaje, pero Pedro nunca, nunca se metió en ningún problema real y disfrutaba estar con ellos, estando con ellos. Para él era momento de diversión, con el conductor el que. Conocía el vehículo, se parqueó en la entrada de una casa. Todos se bajaron del coche, incluyendo a Pedro, y entraron a la casa. Fue entonces cuando Pedro vio que algo malo estaba pasando. Esta era una casa. e i s p e n d i o de droga y, lo, y los chicos que viajaban con Pedro compraban droga, consumían drogas. De repente hubo un estallido en la s puerta s delantera, s las cuales fueron abiertas por el segmento de la DEA, la Agencia Antidroga, allá en Estados Unidos. e n c a z a r o n A la casa. Rápidamente reunieron a todos los ocupantes, incluyendo a Pedro. Lo s llevaron hacia la estación de policía. A todos. En la casa, allá en la estación de policía, encontró un subtil de droga en la casa. Encontraron eso, perdón. Encontraron un surtido de droga y armas también. Pero el inocente nunca había inhalado droga, nunca en su vida, no, y no tenía idea que los chicos que estaban con él en su compañía iban a comprar droga. Sin embargo, Pedro se encontraba en un lugar equivocado, en el momento equivocado, y era culpable por complicidad. A lo largo del juicio que se le siguió a Pedro en el proceso, Pedro perdió la casa, su trabajo, también el a p a r t a m e n t o que había criado y. Su reputación ha sido manchada. Su vida se fue muriendo por el pecado de los demás, simplemente porque él estaba con ellos. La escritura, y específicamente, los pasajes de la pasada, de nos advierte. Para nuestra、no、compañía de los impíos. Quizás m u c h o l o que promovieron, el que promovió、eh, la rebelión, quizás m u c h o no e s t a r í a de acuerdo, pero bueno, vamos a apoyarlo. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor no estamos de acuerdo con cosas. Es un. Ideas totalitarias, es un totalidad. La escritura nos había llamado para no estar en compañía de los impíos. Tenemos que elegir, saber elegir bien con quién andamos. Los amigos y los demás. Con mucho cuidado, tenemos que saber elegir a nuestros amigos. Primera de Corintios 15:33 dice: No os o r g a n é i s las malas conversaciones rompe las buenas costumbres. Bueno, lo que pasa es que él habla así, no sabe con el dialecto del mundo, pero bueno, yo estoy tratando de, de, de que venga. Si el Señor te va a colocar en tu corazón h a z l o s i es por tratar de, de que, bueno, que la palabra dice llevar la palabra a todo el mundo, vamos a llevarse a ver también. O también a, a la prostituta, s vamos allá a las clases para aplicar. Yo siempre pongo ese ejemplo, pongo r un ejemplo muy contundente. Si el Señor te mandó, ven. Si no se m u r i no, no lo haga, pues terreno del enemigo. Mojai, su grupo, su seguidor, el, el, se r e v e l a r o n a quien había nombrado a Moisés y Aarón como líderes de la congregación. Corra y sus seguidores no tenían autoridad para desafiar a Moses. Y todos sabemos lo que le sucedió a causa de su rebelión. Versículo 31 dice: Aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra, la, su boca, y se los tragó a todos, a ellos, a sus casas, a todos los hombres que conja n y a todos sus bienes. Creo que Hacen, amado, nos está dando un mensaje muy claro、Amén. en el día de hoy,、Amén. en la parcial de esta semana. Aléjense de las personas rebeldes, dando que te llevará a nada más de lo que te van a dar es problema. Ese es lo que te van a obsequiar: problema. Mis l e y proverbio 4:14, dice: No entre No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, a p a r t e de ella, pásale largo, pues ellos no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no hacen caer a alguno, s porque su comida es pan. De maldad y su bebida vino de violencia. La senda de l o j u s t o es como la luz de la aurora, Que pero el camino de los maldados es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Aleja, el llamado. Aquello que Insistan en r e a r s e En resumen, amado, la pasada de y e r s h a b a t nos está enviando, como dije, un mensaje muy claro a cada uno de nosotros: que debemos de ocuparnos por la responsabilidad que nos ha dado el Eterno, el lugar e la v i d Y el cargo que nos ha encomendado para su obra. Y cumplido con toda cabalidad. l Y no tener celos ni envidia por el trabajo de otros. Todo lo contrario, amados. Si puedo a y u d a r e en amor, hágalo. Y,、si、es, y así estaremos. Rompiendo de la maldición generacional y combatir y, de, y erradicar de nuestra propia familia el espíritu de envidia y celos. Sigamos el ejemplo que nos dejó m o i s é s con Aarón, que siendo antes el vengador. Nombre a su hermano con galor. ¿Y qué podemos decir de Yosef? ¿Qué podemos decir de Yosef? Con sus hermanos. Amados hermanos, hijos, el espíritu de r e v e l d í a contamina, envenena el alma. Y se une a los rebeldes. No seas yugo con ellos. Evítalo más bien, no compartiendo con ellos, sino más bien orando para que ese espíritu se aleje de ellos、Amén. y no contamine a otros.、Amén. Y sometámonos a las autoridades que h a c e ha n colocado. Y ya un giro. Somet sometámonos a las manos por vos en el eterno. Acuérdate, amado, que el que se humilla será enaltecido. Y seamos como el pueblo de Israel, el pueblo que es a c é n a q u e e l l o siempre. Que seamos cada dos apartados. Porque teniendo este sello, me da c r u z a r a Jacén, la santidad a Jacén. El Señor nos reconocerá que somos suyos, somos santos, somos apartados. Porque sin santidad, amado, no veremos a Dios. El Proverbio 8:13 dice. El temor de h a c e n es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino la boca perversa. s a b o s a d o r n amado. Vamos a poner el pie. Quiero hacer la b e n i s i ó n a la única ahora con usted. En este momento, Padre. Para que. La santidad con esta bendición, la santidad de j a s é n venga sobre su vida, p o r cada uno de ustedes. Que d o n e l te bendiga y te guarde. Que d o n e l haga restablecer su r u s t o sobre ti y tenga de ti misericordia. Que d o n a e h a g a sobre ti su r u s t o y ponga a ti Shalom.、Amén. Shalom, Shalom. s h a b a d Shalom, a todos, entonces también me despido.